Habemus Papa Me parece a mí O la voz del Papa Francisco sí. Es muy parecida A la de Eulano ¿Te, ¿Te parece en, en serio? Fratelli. Sorelli, Fratelli A ver, para, para Vescovo de Popolo el camino de la Chiesa de Roma Que es la que preside En la carita a Tuttele Chiesa aquí es Un camino algunos, de fratelanza, de amor Tenemos acá el Papa <risa> De fiducia <risa> fra nosotros Pero Priam. yo soy el tatele <risa> <risa> El cambio será, o no será, dígame eso que me gusta El cambio posible será inevitablemente cultural <risa> o no será <risa> Es igual El <risa> Tito primero Tito primero Sí, no le digas más a la no, Te pido por favor Te porque... Pe Pe pido mil disculpas Perdón Le pido mil disculpas Me sale el anillo Decile su santidad ¿Puedo decir? Sí, hija, adelante Ay, gracias La mía palabra otro tipo, viejo, vamos sí, la verdad <ríe> Como un hincha de boca opine sobre River <ríe> Sí, en serio, disculpa <ríe> La palabra, Sorelli.